Claro, yo creo que me están siguiendo ahora mismo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. De verdad que esto se está yendo fuera Estoy diciendo, vamos allá. Yo, no yo sigo en la mirilla de Castilla y mandado mil tria, la cia, pero es que esos motherfuckers no me pillan, se pillan buscando info, vas saber a dónde yo vivo, me echo de las aras. Así es que sobrevivo en esta ruta Llego que la chance y resalvo por suerte La muerte cocen todos los días o si Pero vuelta ya en el cielo Coge mía y te se revela. Se on. Se on. Se on. Se on. Se on. Se el Se on. Se on. Se on. Se on. Se on. Se on. Se See there